Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, bienvenidos a La Kelarre. Estamos con un tema bastante interesante que tiene que ver con un tema material, así es que si estás escuchándonos o quieres directamente tomar notas, tu momento ha llegado porque vamos a hablar de métodos de ahorro, ¿verdad Vivir? Sí, vamos a hablar acerca del ahorro y de la importancia que tiene ahorrar. Eh, dentro de la cultura mexicana, el ahorro prácticamente no se lleva a cabo Eh, ...por una gran mayoría, si no es que un 90% de las personas no ahorra y un 10% sí ahorra. Vamos a platicar acerca de la importancia del ahorro... ...y cómo podemos llevar a cabo un ahorro desde el lugar, contexto y economía en el que tú te encuentras. Porque sabemos que el ahorro va a aplicar de formas diversas para muchas personas. No va a ser lo mismo el ahorro para un empresario que el ahorro para alguien que es una persona emprendedora, para una persona que es padre de familia, madre de familia o para una persona que no tiene un trabajo formal y que quizás está desempeñando un trabajo informal van a cambiar mucho las dinámicas de ahorro hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de ahorrar y aquí está nuestro querido Brian, coach, que nos va a empezar a explicar acerca de este tema Miren qué malos, luego luego me dejan a mí así de tómala, tú explícalo. <risa> Bienvenido Brian, ¿cómo estás? <risa> es que por si ustedes no lo saben, bryan es una persona muy preparado y fue a tomar un curso de finanzas, eh, tiene una base, tiene una base desde la cual nos puede hablar también y te escuchamos querido bryan Claro y por supuesto que sí, pero también ustedes es importante escucharlos. Pues primero, antes que nada... Eh, ...para poder eh, hablar del ahorro... ...es muy necesario... ...que... ...identifiques en dónde estás parado... ...¿sí? ¿A qué voy con esto? ¿Cuál es tu presente? Eh, ...y con esto voy a... ...¿cuáles son tus gastos? ...¿sí? Si tú nunca has hecho una lista de... ...cuáles son tus gastos... Eh, ...por ejemplo, tus gastos son... ...el pago de la renta... El, ...o el pago a, a una hipoteca... El pago del coche, el pago del agua, el pago de alimentación, que la colegiatura de los niños, que el terapeuta, la cita con el terapeuta, este tus gastos acerca de... de para divertirte, etcétera Entonces, es muy importante que hagas una lista de todos tus gastos y también hagas una lista de tus ingresos. ¿Cuál es tu ingreso vamos a decirlo de esta manera, tu ingreso recurrente, el que siempre, el que el que sabes que sí sí o sí lo vas a tener. ¿Sí? ¿Y cuál podría ser un ingreso adicional? Si todavía no tienes un ingreso adicional, yo te preguntaría qué podrías hacer para generar ingresos adicionales. Y con esto no te digo que te vuelvas empresario, te vuelvas una persona Eh, que quizá tenga que abrir algún negocio en grande. Simplemente empezarás a ver qué talentos tienes. Qué aptitudes tienes. Que puedes colaborar al mundo. Y a partir de ello, monetizar. ¿Sí? Quizás seas una persona que sepas, por ejemplo, dar masaje. Que hayas tomado una certificación en, en masaje. Que seas una, una terapeuta. O que seas una persona que por alguna razón no esté desempeñándose en, en, en un área laboral ya olvidada y que a lo mejor puedas volver a pues a tocar ese tema ¿no? y, y poder generar ingresos extras. Entonces yo te invitaría a que te preguntes qué puedes hacer. E incluso puedes vender algo, mmm, no sé, hasta las cosas más chiquitas, cargadas. Eh, ...hay personas que... ...sobre todo he conocido estudiantes... ...incluso amas de casa... ...que realizan por ejemplo estas decoraciones... ...cada cada temporada... Eh, ...de festividades... ...por ejemplo, el pasado 14 de febrero... ...fue algo del amor y de la amistad... ¿no? ...pero se viene por ejemplo... ...el Día de la Madre... ...entonces para el Día de la Madre crean... ...decoraciones... sí ...y estas este tipo de decoraciones pues los hacen en sus en ratos libres y así generan ingresos. Entonces es importante ver en dónde estás parado, en dónde estás parada y ver cuáles son tus, tus ingresos y tus gastos. Y a partir de ahí empezar a darle la importancia al ahorro. Hay diferentes tipos de ahorro, entonces para ustedes cuáles serían. A que Dios te a entender, hijo mío, ¿tú para qué le pones nombre? <risa> ok, es tipos de ahorros, muchos. hay demasiados. De hecho, creo que aquí la clave es que no copies uno, porque a veces te puede funcionar, por ejemplo, uno que se hizo como muy viral para iniciar el año, era el de una cantidad por día, ¿no? Si es un, un el día uno, son un peso, dos pesos, tres pesos y así. Pero resulta que muchas personas no generan 365 pesos al día para ser honestos, o lo generan pero realmente es su salario eh, mínimo o necesitan hasta pedir eh, prestado para generar esta cantidad. Entonces deberían considerar esto, primeramente vean cuál es la realidad, ya lo comentó Brian, a partir de eso yo creo que deberían buscar la manera de este, minimizar los gastos hormiga, y empezando a ahorrar desde ahí, creo que a todos nos funcionaría y es un método así como el más sencillo, ya si ustedes quieren generar, por ejemplo, alguna cuenta de ahorro, algún fondo de ahorro, algún seguro, eh, alguna meta que tengan con amigos, con pareja, lo pueden realizar, pero lo más importante, para que ustedes no se frustren, y no dejen el ahorro, porque miren, estamos en marzo, así es que, ¿dónde están todos aquellos que hicieron sus promesas, para el inicio de este año? Para que no les pase esto, y no se frustren, y no lo tiren, hay que ubicarnos en nuestra realidad, ¿sabes qué? Yo gano, eh, digamos que, 200 pesos al día, pero de eso me gasto 100 en transporte, 50 en comida y me quedan 50, ok, de esos 50 para qué los estás utilizando, no sé, para el agua, luz, internet, para el pago del celular, algún pago de crédito y de esos 50 que tienes te queda solo un peso. Pues ahorra solo un peso, al final del año vas a tener 365 pesos que, que no sabías que puedas tener. Incluso buscar el ahorro indirecto, ¿cuál es este? Es donde tú um, abonas a capital o adelantas para hacer tu pago total de algún crédito, de algo que tú requerías, para que así los intereses no te coman y tú puedas ahorrar esos, esos intereses. Hay de hecho demasiadas maneras de verlo, principalmente tienes que buscar la manera en la que tú estás viviendo, si tu estilo de vida va acorde y no empecemos con la pobreza porque ya les hablamos de abundancia y si quieren abundante pobreza también les puede llegar. ¿eh? El tema es ni tirarse el drama ni este vernos demasiado positivos, ser realistas en mi situación actual y decir, ¿sabes qué? Yo voy a seguir con mi gasto hormiga del cafecito de, de Loxo porque es a mí lo que me gusta. Y está bien, pero hazte responsable de eso y no te estés quejando porque no estás ahorrando esos 20 o 30 pesos que podrías eh, ahorrar, de hecho. Eso es un punto importante y fundamental analizar. ¿Por qué? Porque el ahorro no va a ser el mismo para una persona que está ganando el salario mínimo para alguien que gana cierta cantidad al día a una persona que es empresario y que está generando cierta cantidad. Eh, yo creo que es importante dividirlo en porcentajes y en orden de prioridades. Ahorro hacia tus necesidades básicas, lo que tiene que ver con alimentación, tener un respaldo para eh, el futuro, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó la pandemia, ¿qué pasó? La gente escandalizada porque no tenía para comer, no tenía para subsistir, incluso eh, muchas veces no tenía para su alimentación o para cubrir necesidades básicas o eh, tenía su recurso pero estaba en el banco y algunos bancos cerraron y no pudieron retirar ese recurso pronto, o eh, no tenía absolutamente nada de reservas en casa y eh, salir a comprar era difícil, ¿no? Puede ser el ahorro incluso en especie, un ahorro de que tú tengas un respaldo en alimento, en cosas básicas de tu hogar, ser previsor, eso siempre va a ser eh, muy importante, prevenir te va a ayudar a que tú te encuentres con mayor seguridad. Tener un ahorro también destinado para cuestiones médicas o de salud. Por cualquier inconveniente que surge en tu vida, eh, nadie está exento de una enfermedad y en algún punto puede llegar, ya sea a ti o a alguien de tus seres queridos o personas cercanas. Si tú tienes ese ahorro para esa cuestión de salud, puedes echar mano de ese dinero y utilizarlo y beneficiarte. Incluso en tu propia salud, lo cual es muy importante porque... De repente, ya cuando tienen la enfermedad, están corriendo a buscar recursos, corriendo a buscar dinero, viendo de dónde sacan, se endeudan, adquieren préstamos con intereses muy altos que les van a provocar eh, o generar mayor deuda. ¿no? En cuestiones de salud es muy importante. Ahorro para temas de educación. Cuando se tienen hijos o cuando tú quieras realizarte o tu pareja quieren realizarse, Empezar a ahorrar para, para educarse, para generarse algún diplomado, alguna maestría, algo que quieran hacer, también lo pueden trabajar en conjunto. Ahorro destinado hacia un negocio, hacia lo que tú quieras generar o manifestar en torno a proyectos. De tal manera que si sí vas a ahorrar, pero también vas a generar más y vas a permitir que entre más recursos, más dinero a tu vida, en lugar de estarte limitando con lo que tienes. Porque también ahí hay otro punto que se puede tratar, que es la parte de ahorro, pero me limito en necesidades básicas y en áreas que no me tengo que limitar porque a la larga me van a perjudicar más incluso, ¿no? por ejemplo, si me limito en cosas básicas de revisión o cuestión médica, a la larga eso me va a afectar. Si no me atiendo mis problemas médicos, si limito todo lo que tiene que ver con alimentación y cosas básicas, a la larga eso me va a afectar. Entonces hay que llevar un ahorro que esté basado mucho en equilibrio. Ahora, no va a ser lo mismo el ahorro cuando tú eres una persona soltero a cuando estás ya casado. No va a ser lo mismo el ahorro cuando incluso seas en familia, en familia se pudiera ahorrar o hacer eh, algún tipo de actividad también. Lo importante es que cada persona identifique cuánto está percibiendo de ingresos Y de esos ingresos destinar a sus gastos y lo que le sobra prácticamente destinar cierto porcentaje a la Eso es importante. Lo pueden ir dividiendo por porcentajes, incluso pueden decir este 30% necesidades básicas, 10% educación y así sucesivamente, pero no hay un porcentaje exacto que te podamos dar porque tú conoces cuáles son tus ingresos. Tú conoces cuál eh, es la cantidad que ingresa y conoces si te queda o incluso analizar si tus ingresos son menores y si tus gastos son mayores pues analizar ya tu ritmo de vida o tu situación de vida que estás llevando incluso si tú estás escuchando toda esta información y por algún momento te empezó a dar angustia, miedo bueno primero hay que checar ¿no? De dónde, ¿De dónde viene esa angustia y ese miedo? Porque estamos hablando de un tema que quizá a lo mejor es delicado y un tema, pues, del cual no tenemos una cultura en México. Entonces, hay que identificar desde dónde viene. Yo te te, te, te eso. ya aparte porque hay personas que ganan el salario mínimo. Sí. Entonces... Es llevarle alimentación a la casa o ahorrar. o ahorrar y personas que están viviendo al día sí, sí. y por ejemplo tú puedes decir yo ahorro, no sé, 100, 200 pesos y es mucho, pero quizás para una familia ahorrar 20 pesos, 10 pesos va a ser lo, lo que esa familia tiene el alcance en un porcentaje de su recurso que ingresa diario. Sí, pero sí. sí es importante que aún así sea un peso lo que tú vayas a ahorrar lo hagas constantemente ¿para qué? para que puedas generar un fondo y posteriormente tú decidas qué hacer con ese dinero si lo quieres multiplicar o lo quieres enfocar o destinar a alguna actividad exactamente, yo totalmente como lo dice Didier yo te hago la invitación de que no no lo veas como un tema de angustia o si en si, si te estás preguntando, bueno, ¿y cómo ahorro si salgo si tablas al mes, no? Creo que primero es identificar, ¿no? Para dónde se está... Para dónde se está fugando el dinero, ¿no? Quizá a lo mejor tengas gastos hormigas, como dice Itzel. Y, pues, es identificar qué es lo que sí requieres y qué es lo que no requieres. Hay algunas veces... Que tenemos ahí pagando una mensualidad de una plataforma como Netflix, HBO o estas plataformas o ciertas aplicaciones que a lo mejor no las utilizamos tan seguido. Tan seguido Entonces, si realmente eh, quieres ahorrar, pues es momento de quizá a lo mejor disminuir tus gastos, estos estos gastos hormigas o eh, evitar el cafecito del Oxxo o o estos 5 o 10 pesos que te que gastas en algún en, una, en alguna goma de mascar que quizá a lo mejor no es tan necesario entonces es identificar cuáles son esos gastos que no requieres y empezar a ahorrar con lo que tienes. Exacto aquí estamos más enfocados como a un ahorro personal a un mm. ahorro individual incluso, porque como lo hemos visto hay varios tipos de ahorro, no ya si lo habláramos en términos este, empresariales, pues se tendría que hacer un análisis, ir a estados de resultados de la empresa, ver cuánto capital tiene y ahí sería otro tema, aquí lo estamos enfocando hacia un ahorro personal, consciente, valorando de que no todas las personas están en las mismas condiciones de vida ni percibiendo los mismos ingresos y... Eh, Quizás para una persona ahorrar 5 pesos diarios es lo que esa persona puede, para otra persona ahorrar 200, para otra per persona ahorrar 500, ahorrar 1000, dependiendo sus capacidades de, de adquis adquisitivas que tenga, va a ser el, la forma en la que va a poder ahorrar y la cantidad en la que va a poder ahorrar. Lo importante es que se haga un hábito y que no lo veamos como un sacrificio. Que no lo veamos como me voy a limitar. ¿Por qué? Porque hay cosas que podemos suplir. Por ejemplo, ya no compro mi café en la calle, pero ¿qué crees? Me preparo mi café muy a gusto en mi casa, en mi cafetera, lo pongo en un termo y me lo traigo. Y eso te hace que no te pierdas de tu café del día, porque la gente piensa que es me voy a limitar completamente de todo Ajá. y hay formas de ir supliendo sin generar tanto gasto. No sé qué opina. Que incluso puede ser hasta más rico y beneficioso. Quizá el café... Deloxo te cueste, no sé, 20, 25 pesos, 30, no sé, pero si tú haces esa multiplicación de manera diaria, cuánto estás eh, gastando al mes y quizá lo mejor te puedas comprar algún, con ese dinero que gastas al, al mes en ese gasto del cafecito, quizá te puedas comprar dos o tres bolsas. De un cierto café de mejor calidad Y que a lo mejor lo vas a tener que hacer en casa Pero te vas a ver más rico Hay un estudio de los tres productos que más se venden aquí en México Y uno es un refresco negro Que no les puedo decir el nombre Porque no ha patrocinado el aquelarre ah, sí, Pero no ese refresco negro es uno de los productos que más se vende en México Las papitas es otro producto en lo que más gastamos los mexicanos Y el café, son los tres productos que más se consumen en México. Y se destina gran parte de tu quincena a la compra de estos productos. Entonces, imagínate si no compraras las papitas, si no compraras el cafecito o el refresco negro, ¿cuánto eh, puedes generar y cuánto puedes tener y hacia qué lo puedes destinar? Aquí también es importante saber, estos gastos hormiga, uh, ambos han dicho algo que, que lo retomo otra vez. ¿Por qué estás gastando en eso? ¿Qué beneficio te trae gastar en lo que sea que estés gastando? Llámese, este si tú estás pagando algún crédito, algún crédito hipotecario, algún crédito de vehículo, algún crédito personal, ¿qué beneficio te trae? Una vez que lo identifiques, empieza a, a poner beneficio y costo. O sea, ¿cuánto es ese beneficio? Ah, ¿sabes que Tengo un crédito hipotecario, pero tengo una casa, ¿no? O estoy con un crédito, eh, con un vehículo, pero tengo un vehículo. Entonces, hay que ir haciendo este balance. Después de esto, yo te invitaría a, por ejemplo, los gastos que, que comenta Didier, que son los gastos hormiga. ¿Qué tal si yo soy fan del café? Entonces, no te voy a decir limítate pero qué tal si lo compras dos veces a la semana digamos semana 1 cinco o días a la semana segunda semana 3 tercera semana 3 y así te vas hasta que lo disminuyes y quede a uno o incluso a ninguno ¿por qué te digo esto porque si tú haces el cambio de hoy para mañana es muy probable que abandones esto y, y que incluso pues ya no nos escuches por dar, darte estos consejos. Sin embargo, es importante que tengas conciencia de lo que estás haciendo y de cómo lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo. Todos hacemos algo de manera consciente o inconsciente, pero todo, absolutamente todo, tiene un beneficio para la persona que lo realiza. Las personas se sienten más motivadas cuando al ahorro le ponen metas y le ponen objetivos. Por ejemplo, voy a ahorrar para realizar mi viaje al extranjero y me voy a ir a París con mi pareja. Entonces esa meta te va a motivar a ti y a tu pareja para realizar ese ahorro Y se pone en cierta cantidad Incluso pueden dividirlos por los meses y sacarlo por semana Cuánto tendrían que aportar cada uno para poder cumplir esa meta Esa es una forma que te puede ayudar a motivarte para tú generar el ahorro El que tú tengas metas Y pueden ser desde metas muy pequeñas Me quiero comprar este par de tenis que está precioso Entonces me voy a poner a ahorrar por semana para poder generarlos esa es una forma también de empezar a manifestar y que puede ser pro proyectos incluso, pueden ser negocios, los que tú pongas y que si haces un ahorro a largo plazo lo vas a poder conseguir es cuestión de que tú tomes el hábito porque una vez que empiezas te va a gustar y te empieza a a generar también sensaciones positivas en ti y en tu propio cuerpo de tal forma que lo haces constante y después quieres volverlo a repetir y quieres volver a ahorrar porque ya te gustó eh, comprarte el coche, porque ya te gustó comprarte la moto y porque te sientes a gusto logrando cosas y de esa manera te vas motivando. Lo difícil creo que como todo es empezar, y yo diría más que empezar es darle seguimiento, porque quizás tú el día de hoy dices, ah, ¿sabes qué? Me llegó un dinero, o tengo esto, entonces voy a ahorrar esos 500 pesos, muy bien, ya los tienes ahí ahorrados, y mañana o pasado necesitas algo, y bueno, lo saco de ahí y luego lo repongo, y ese luego lo repongo no llega, amigo, te prestas a ti mismo y no te pagas. Pero esto tiene que ver mucho con la planeación de tus gastos, porque ese dinero... Eh, digamos que llega de manera adicional o quincenal, o ya tienes la moción de lo recibo, pero no tienes una planeación de qué vas a hacer, simplemente dices, ay, es que el día de, de mi pago, llámese quincena, catorcena, semana, se me da el dinero como agua, y por qué no lo anotas, por qué no escribes, oye, se me fue tanto en renta, tanto en servicios, en todo lo que tú requieres, para que puedas empezar a darle forma a todos los ingresos que tienes, y así también poder ver qué puedes ahorrar o que no, incluso puede ser que para una meta utilices un método de ahorro y después utilices otro y es totalmente válido, eso es porque las personas vamos cambiando y nos vamos ajustando dependiendo de lo que nos esté pasando en nuestro entorno y en la situación económica que tenemos, así es que también si tú dices Ay, es que hoy solo pude un, un peso, no importa, mañana van a ser 10, 100, 200, un millón, no sabemos porque lo único que te puedo decir es que la vida es constante y siempre cambia eso que acabas de decir es muy importante yo te también te haría la invitación a que eh, si sí ahorres pero también que pienses en invertir, quizá eh, tú digas ay sí puedo invertir pero no quiero vender, ah no vendas, tan sencillo invierte tu dinero en una persona que tenga algún proyecto <ríe> que tenga algún proyecto este... Y, como la Kellyarre, por ejemplo. Exactamente, y ser patrocinador de alguien o solamente como así como tal como como inversor con la intención de que de que tu dinero genere genere más dinero, ¿sí? Puede ser alguien de confianza o puedes buscar a muchas personas e incluso hay muchas plataformas eh, que también te pueden apoyar a a crear más dinero, ¿sí? De utilizar tu dinero Yo te invitaría que lo inviertas, que no lo dejes ahí en el banco en el por, colchón. Ajá, porque en el banco pues no no se genera, no genera un, una, una mayor tasa de interés. No no se incrementa, vamos. Entonces yo te invitaría que hagas eso o que le inviertas a, a le des el voto de confianza a algún amigo, a algún vecino, algún familiar o tú mismo, crear un negocio por por ejemplo, por internet. ...y empezar a, a distribuir ciertos productos... Eh, ...o ciertos servicios incluso... Entonces, yo, te invitar, ...yo te invitaría a eso... ...que también pienses en invertir tu dinero... ...y que se multiplique... ...exacto, porque también está la compra de activos... ...que tú puedes hacer desde... ...comprar muebles para tu casa... Eh, ...incluso artículos de valor... no ...en los cuales tú puedes tener eh, ese dinero ahorrado... ...que también sería otra forma de ahorrar... ...a través de artículos de valor... Eh, que en algún punto tú los puedes vender, los puedes mover y hacer un negocio con productos de, de mucha necesidad que se muevan rápido el, lo que tú mencionaste, invertir, el ahorro es el primer paso para poder llegar a la inversión Y después siguen otros pasos, pero ahorita está más enfocado al tema del ahorro. Entonces, para que tú puedas invertir y ser productivo, lo primero es enfocarte en tema de ahorro. Ahora, no midas tus finanzas personales con las de otras personas, ni eh, te compares con un empresario si apenas estás siendo emprendedor. Es como, enfócate en tus metas reales. Para ti, quizás lo alcanzable sea cierta cantidad de y no te compares con nadie empieza tú a programarte en tu propio camino y a seguir multiplicando tus propias finanzas solo enfócate en lo tuyo tienes toda la boca llena de razón porque genera frustración y ¿Sí? ahí es, es, ese es otro punto que cuando estás ahorrando te comparas y dices este pues yo no yo no ahorro o incluso en, dentro de los círculos familiares tambiéns amigos o con los amigos también sucede esos temas no de yo llevo tal cantidad y no tú llevas menos y hay cierta frustración y no hay que compararse, cada persona lleva su propio proceso Igual también es importante que, que vean esto de otra manera Por ejemplo, en este momento tú puedes llevar esta cantidad, pero posteriormente puedes ir generando una adicional. Si tú quieres tomar como referencia a otras personas que están ahorrando, lo puedes hacer, pero no con la cantidad, sino con la metodología para ver si esto te funciona. Sí, a eso voy. Por ejemplo, hay una persona que, que, que yo admiro eh, y que recomiendo que sigan, es la señora Marisa Lazo. Ah, sí. De Aquí verdad. somos fan. Es una persona que, que empezó desde cero y su historia de vida, si tú escuchas, tiene un podcast. Si, si escuchas sus, sus capítulos del podcast, te podrás enterar que su empresa, de su pastelería, nació del ahorro. Ella no buscó a alguien que le diera dinero para invertir. Ella no pidió un préstamo en el banco. Ella empezó del ahorro. Vendió su primer pastel. De ahí dijo, esta parte del pastel es de ganancia y esta parte es ahorro. Y de ahí se fue multiplicando. Bueno, hizo le pidieron dos pasteles y así, o sea, todo todo lo iba todo lo que ganaba, más bien no todo lo que ganaba, una cierta parte lo ahorraba. Y así su empresa empezó a crecer. Entonces, eh, yo te invitaría, como dice Didier, que no te compares, pero que sí mirarás a alguien Para ver qué es lo que hizo para ser mejor, para crecer. Pero desde este punto de yo también lo puedo crear. Como una fuente de inspiración. Exactamente. Que te sirva como eso. Y ese es un ejemplo muy bueno, el tema de Marisa. Porque empezó en su cochera a hacer los pasteles. Conserva sus mismos proveedores incluso. Sí. Eh, desde cuando empezó en su cochera, tiene el señor que le distribuye los huevos para hacer los pasteles. Que al día de hoy sigue siendo su proveedor y que incluso le ha ayudado a, a, a la distribución. ¿no? Es un tema muy importante analizar de cómo van creciendo las cosas. Lo primero es que te enamores de lo que tú hagas y de lo que estás haciendo para que lo hagas con gusto y que realmente el ahorro no sea un sacrificio, no lo veas como pesado, sino lo veas como una actividad que te va a permitir conseguir más de tus sueños, te va a permitir conseguir más de tus metas, que te va a permitir lograr más cosas. Y que vas a tu ritmo, vas a tu tiempo Eso yo siempre se los recuerdo Porque eh, infinidad de casos Que me he topado en sesiones En terapias, en consultas La gente tiene prisa por Concretar, prisa por el éxito Prisa por llegar a la meta Prisa por concretar la relación de pareja Prisa por concretar el negocio Prisa por concretar el emprendimiento Prisa por concretar la ganancia Y no disfrutamos el proceso Acuérdense que importante. tienen que Tener su historia épica de vida amigos, o sea ustedes se la quieren brincar nada más a ser multimillonarios y no, necesitamos esa historia completa para saber cómo, cómo lo lograron y que incluso ustedes puedan ser la inspiración de su círculo cercano, porque si sí, suena muy bonito el poder generar ingresos fuertes, el tener una empresa tan grande, pero de las caídas, de los aprendizajes, de las pérdidas, de todo el camino, de eso te vas a llevar adelante pues la mayor ganancia que no es económica es el conocimiento y a través de eso sí puedes generar más. Ya no nada más hablaríamos de ahorro en ese caso, podemos hablar de otro tipo de, de logros. Sin embargo, el que tú te plantees una meta y que la logres, quizás que lo hagas eh, abajo. Se puede decir, yo sé que puedo ahorrar 30 pesos diarios, sin embargo, realmente no quiero ahorrar esos 30 pesos, voy a ahorrar 20 pesos. Está perfecto. Empieza a ahorrar esos 20 y esos otros 10, pues hazles otra cosa. No o sé, sea, el chocolate, las papitas. El punto es que sea a un ritmo que tú realmente puedas cumplir. Y yo te diría que ahorres menos de lo que crees que puedes. Ahí te va. ¿Por qué? Porque luego me vas a decir, ¡ay, no alcance! Bueno, para la otra. Y no. O sea, si tú dices, puedo ahorrar 30 pesos. Si tú estás súper seguro que son 30 pesos, ahorra 20, ahorra 15, ahorra 10. Pero ahorra algo. Lo comenta Didier. Es importante que lo hagas. Yo te comento, es importante que no te ahorques ahorrando, ¿por qué? Porque luego sale en la queja, es que no puedo porque la economía, o porque mi vida, o porque cualquier cosa. Entonces no, te ahor no, no busques forzarte eh, generando una cantidad para un ahorro. Más bien fomenta que de tu capital constante, ya sea que eres emprendedor, o que eres una persona que trabaja en alguna empresa, de ahí saca algo que sea constante y que no te genere un, un problema mayor, creo que si un día a la semana no te tomas tu café súper carísimo, no te va a pasar nada, entonces quédate con cuatro días y ese cafecito ahorralo, nada más ese, no pasa absolutamente nada y empieza a, a realmente hacer tu sueño realidad, quizás para ti el ahorro ni siquiera tiene un nombre, como lo comenté ayer de alguna meta de pareja o así quizás simplemente es porque es te consideras una persona inconstante o te consideras que tú no logras hacer nada, pues ¿qué tal si empiezas a ahorrar un peso? Realmente, o sea, del día de hoy, primero de marzo, hasta final de año, ahorra un peso. Y platícanos, nos dejas en los comentarios, ya sea por nuestras redes sociales o directamente por donde nos encuentres. Aquí te, te dejamos el chisme, siempre nos puedes encontrar. Para que tú veas que tú puedes lograrlo. Sí, quizás sean 200 pesos, no importa. Lo importante es que lo hiciste. Y esa sensación de que lo lograste es lo que te va a acompañar. Era lo que ya les comentaba hace un momento. No es tanto lo que hiciste, sino el cómo lo hiciste y a través de eso la emoción que sentiste. E esa es tu historia épica para que luego nos platiques cómo ahorraste esa cantidad. Y para que después pases de 200 a 400 o incluso a 250, no lo sé. Solamente tú puedes poner tus propios eh, límites y objetivos. Nosotros solamente te acompañamos para que puedas... Tener otras perspectivas y entender de dónde viene el no puedo o el sí puedo o por qué dejas las cosas a medias en cuestión económica. Exacto, y desde la parte espiritual, eh, enfoca tu ahorro y generar economía desde la perspectiva del espíritu, que es disfrutar a cada momento, cada paso que doy en temas de la economía. Si yo voy a ahorrar un peso, lo voy a hacer con amor y por amor a mí, Y eh, tener una relación sana y armoniosa con el dinero Agradeciendo, bendiciendo ese dinero que llega a ti Y pidiendo que se multiplique Y reconociendo sobre todo que tú ya tienes el don de la multiplicación Si lo haces del otro lado, que está la parte del ego Es el sacrificio, es con dolor, recibo ese dinero con dolor eh, Lo recibo con sacrificio, lo entrego con miedo Y eso evidentemente te puede hacer generar mucho también pero eh, los precios por pagar son muy fuertes o muy pesados. Entonces enfócate en lo que te haga sentir gratitud y que cada vez que llegue dinero a ti, eh, dar las gracias, enfocarte en agradecer esos recursos y acuérdate que el dinero es una energía, entonces llévate bien con esa energía. Yo te diría, ama el dinero. Esta frase que te estoy diciendo a mucha gente le genera choques sobre todo cuando tenemos contextos religiosos muy fuertes, pero realmente el dinero es un medio para que tú logres cumplir Tu, eh, tu misión y logres materializar tu misión y acuérdate que todos estos recursos ya están disponibles para ti y en algún punto de la creación ya se encuentran solo es cuestión de que tú los materialices y que abras la puerta a través del cual te va a llegar ese recurso y que siempre te acuerdes que destines al ahorro alguna pequeña cantidad ¡Héalé! Eh, oigan ¿y qué pasa Ajá. cuando dices... Bueno, de verdad sí, sí quiero ahorrar, tienen razón, sí, pero tengo una deuda. Pagas tu deuda. ¿Cómo le hago para ahorrar? Ah, eso es bien fácil, bien sencillo y lo más simple de la vida, paga tu deuda. ¿A qué me refiero con esto? De tus ingresos, ¿cuánto se va esa deuda? ¿Hasta cuándo la vas a pagar? Porque hay, por ejemplo, deudas... ...o créditos que son bastante amplios de 30 a 40 años... ...ok, ya sabes que eso va a pasar... ...tienes que generar esa cantidad... ...cuál es el objetivo o por qué adquiriste esa deuda... ...tienes que quedarte más con esa sensación... ...en vez de sentir como la culpa o así... ...incluso si fue una deuda por una situación que tú consideras injusta... ...o que hubo abuso... ...en algún momento va a terminar... ...¿qué puedes hacer? ...mira, puedes hacer un calendario, lo imprimes... ...y cada mes que quede menos lo vas tachando... Eso sirve para que te recuerdes a ti mismo que estás logrando un objetivo. Otra cosa que tú puedes hacer es empezar a, a ver la opción de pagarlo de otra manera, invertir a, eh, a capital, si se puede diferir, depende de tu situación. Al final de cuentas, la, las deudas se van a pagar. Aquí lo importante es que tú seas honesto y empieces a ver cómo pagarla. Aquí no te vamos a fomentar que huyas despavoridamente, sino que veas Cómo sí hacer las cosas porque es para tu mayor bien. Al final, esa deuda se adquirió kármica, por error, por lo que tú quieras y mandes. Entonces, hay que pagarla. Busca cómo, cuándo, con quién, por qué y para qué y hazlo. Exactamente. Ahora, eh, la palabra deuda lleva implícito mucha culpa de... Mucho sufrimiento y mucho sacrificio Yo diría que la cambiáramos por crédito Es un crédito que tengo Es un crédito que estoy usando Es un crédito que el universo me, me permitió que se manifestara Y el universo te presta créditos cuando a ti se te acabaron los créditos ¿No? La deuda llega cuando a ti se te acaban los créditos ¿Qué quiere decir? El universo te está diciendo aquí está disponible para que tú puedas cubrir tus necesidades Sin embargo es importante que tú generes realidad, las deudas llegan, las deudas eh, que generan las crisis llegan cuando tú dejas de generar realidad, cuando ya se te acabó tu diseño y no estás haciendo absolutamente nada, cuando ya estás estancado y no estás en movimiento, si tú quieres salir de las deudas, ponte en movimiento, ponte en acción, empieza a generar nueva realidad, empieza a conectar con nuevos proyectos, con nuevas ideas, pide inspiración incluso, Date tiempo para que te inspires, para que pienses el camino hacia dónde te vas a dirigir en temas de economía. Eso lo puedes hacer eh, meditando, estando en silencio, estando contigo y darle orden de prioridad a las deudas. Hay deudas que quizás sí requieras pagarlas porque son personas muy cercanas a ti. Hay deudas que quizás son de tiendas departamentales que pueden esperar más, hay deudas que son de banco que quizás se pueden llegar a negociar, ir dándoles cierto orden de prioridad. ¿Para qué? Para que no entres en crisis, porque ahí viene otro punto. Las personas con las deudas pueden llegar incluso hasta un tema de suicidio, hasta un tema de decir ya no más por estar eh, al límite en el tema de las deudas. Pero siempre hay salida. Si tú creaste esa realidad, tú mismo puedes salir de esa realidad que creaste y poder manifestar abundancia y ahorro en tu vida aquí es algo muy interesante lo que comentas Didier, porque de repente eh, nada más estamos en este en este ciclo de pago, trabajo pago, trabajo, pago, trabajo pero aquí es importante que si tú te encuentras en ese punto y dices, sabes que ahorrar la verdad no lo voy a hacer porque estoy en esto no pasa absolutamente nada solamente date cuenta de tu realidad, estoy así Pero te vuelvo a repetir, ¿por cuánto tiempo? Y no digo, ay, es que tienes que sacar dinero de debajo de las piedras. No. Si tú tienes un crédito en algún punto, en el banco, la tienda, lo que sea, tiene límites de pago. Ah, ¿sabes que Son tantas semanas, tantas mensualidades, tantas quincenas. Lo mismo, yo te, te lo voy a poner así bien simple porque a mí me funciona, verdad puede ser que a ti no. Yo pongo en el calendario la fecha de pago y lo tacho. Y ya cuando veo mi calendario, digo, ah, ya pagué esto, ya pagué esto, ya pagué esto. Y a mí me da tranquilidad. Ya cuando empiece el siguiente mes, lo vuelvo, les escribo todo lo que tengo que pagar. ¿Cuándo? Y ya. Y eso lo hago porque soy un poquito despistada con los días, se me van. Pero así también me doy cuenta, al final del año, cuánto se me fue, por ejemplo. Si hubiera tenido la liquidez, si hubiera tenido esto. Entonces vamos a tratar de evitar eso. Y no tanto desde la culpa. Al principio sí era como de que, ay, es que tú, se te fue llenar esto. Pero... Pero ahora entiendo que es parte del proceso de aprender a manejar dinero. A muy pocas personas se nos da esta educación eh, por parte de familia, por parte de una institución, para poder generarlo. Entonces... Es sin culpa si te equivocaste, si te tiraste el dinero, lo perdiste, te endeudaste en algo tonto, lo que sea. No pasa absolutamente nada, te felicito por escuchar el aquelarre y vamos a empezar a generar algo más bonito para ti. Eh, de verdad, escríbelo, se acaba tal día. Lo mismo que como comentamos hace un momento, el ahorro, ponle un objetivo. Ah, pues en este ponle fecha de caducidad. Y vas a llegar, de verdad, vas a llegar, se va a acabar. Y ahí te va a pasar algo bien interesante que creo que no no lo habíamos pensado. Cuando tú logres terminar de pagar esa deuda, te vas a dar cuenta que generaste no sé, tal cantidad, digamos el 50% de tu salario se fue a esa a ese pago y cuando ya no lo tienes que hacer, te va, te va a sobrar ese 50%. Y mi pregunta es, ¿y a dónde servir ese 50%? Yo te diría, ahorralo, no lo vas a ahorrar, no no hay que ser tampoco tan tan aprehensivos, porque quizás un momento de libertad económica para ti, donde te vas a ir de vacaciones, te vas a dar ese gustito, te vas a ir a hacer lo que tú quieras para ser feliz, perfecto, ese 50% en, no sé, un mes, dos meses, tres meses, que el 10% de ese 50% empieces a ahorrarlo. Vas a ver, va a pasar, de verdad te lo prometo que va a pasar y vas a decir, me sobra dinero, ¿por qué? Porque esas deudas ya terminaron, porque tú te moviste para generar e ese cambio y también te moviste para reconocerte como creador de abundancia, que también lo mencionamos en un capítulo anterior de La Kelarre. Si tú le pides al universo y le dices, universo, ábreme puertas, caminos, posibilidades, para poder cubrir estas deudas que tengo, créeme que el universo se va a abrir para ti y se abre una gama una gama grande de posibilidades para que tú empieces a operar. Sucede que las personas cuando llegan las deudas y llegan las crisis se estancan y quieren hacer y seguir haciendo lo mismo, pero como el universo te dice, ya estás en pausa, ya llegó la crisis, ya se te agotó tu diseño, ya no estás creando realidad ¿qué es lo que tienes que hacer? cosas diferentes, el universo te pide que te muevas por otras líneas, entonces siempre acuérdate de que hay muchas posibilidades para generar recursos en este mundo y que te encuentras en un mundo muy abundante, si tú eso lo, lo sientes realmente en tu interior y tu cuerpo lo vibra y en tu diálogo interno que tienes contigo mismo, hay un diálogo de abundancia, allá afuera también vas a ver abundancia si en tu diálogo interno hay carencia allá afuera vas a ver carencia y es desde lo más sencillo hasta lo más grande, ahora premiate cuando estés ahorrando también motívate, hazte un pequeño regalo a ti, cómprate eso que te gusta, si ya llegaste a cierta meta de ahorro, ejemplo, si tu meta eran cinco mil pesos y si llegaste a los 5000 mil, premiate premiate con algo, vete al cine, ponte a ver una película salta a tomar un helado, eh de tal manera que tú te sientas a gusto contigo mismo y que digas, lo logré, regálate esa camisa, regálate ese par de zapatos, esprémiate, para que te motives y puedas seguir a los siguientes cinco mil. Si no te motivas, lo que va a pasar, frustración nuevamente, porque qué estoy ahorrando tanto? La vida dura muy poquito, este, y empiezan estas frases típicas que hacen de que gastes todo tu dinero. Y... las indirectas luego, luego, gracias sí <risa> <risa> tienes toda la razón en coaching lo vemos, lo llamamos anclajes, esto que acaba de decir Didier es muy importante, no tan solo el hecho, de, o sea sí cuando, cuando es ahorro y llegaste a una meta, hazlo, pero también cuando cumplas otra meta, por ejemplo si, si te pusiste una meta de adelgazar, si te pusiste una meta de comprarte un coche, si te pusiste una meta en específico la meta que sea Felicítate, reconócete. El reconocerte es un anclaje, un anclaje de éxito, un anclaje de alegría. Inserta aquí la emoción que te cause haberlo logrado, ¿sí? Entonces, ese esa esa emoción, esa situación y ese festejo y ese reconocimiento, ¿a qué te va a llevar? Te va a llevar a que en tu en tu siguiente meta, en tu siguiente proceso que sientas que no puedes, pues tu cerebro te va a recordar que sí puedes. Tus éxitos te van a recordar que sí lo, lo puedes lograr. Entonces, yo te invitaría, como dice Didier, que si sí te lo reconozcas y que lo veas como un anclaje. A veces no nos reconocemos nuestros éxitos, ¿sabes? La sociedad mexicana lo ve como, como burdo, ¿no? Yo te invitaría que sí lo hagas. Aparte, yo te invitaría a hacer algo como todavía más sencillo, utilizando una de las famosísimas frases de Brian, pasitos de bebé. Tú quieres ahorrar 5 mil pesos, pero tu realidad es que no puedes ahorrar ni 5 al día, no pasa absolutamente nada, vas a empezar a ahorrar 50 pesos. Una vez que ahorres esos 50 pesos, ponte la siguiente meta. Haz metas chiquitas para llegar a esa meta y vas a ver que al final de cuentas no vas a ahorrar 5 mil, sino más. ¿Por qué? Porque ya es tu costumbre. Entonces, de repente es de, ay, pues yo ahorraba cinco pesos. Y si les estamos dando cantidades muy bajitas en cuestión México, pero es para que de verdad lo entiendan. Es que, por ejemplo, el, el ahorro de la botella, no sé si les tocó ver que meter monedas de 10 pesos. ¿Y cuánto dinero es? El tema es la constancia. Entonces, hagan pequeños ahorros, 20 pesos, 10 pesos, no sé. Y una vez que lo generen, realmente, como dice Brian, se llama anclaje, quédense con esa sensación de logro ya cuando se la casi tatuaron, ahora sí, siguiente meta, para que puedas seguir teniendo estos avances y en vez de ir para abajo, vayas subiendo poco a poco en base a tus posibilidades y si una persona te dice, qué ridículo que estés ahorrando 20 pesos vas a aplicarla de a ti que te importa, es mi realidad y sigues ahorrando, realmente no te compares y no dejes que una persona que ahorra seguramente millones de pesos al segundo te esté diciendo qué hacer o qué no hacer, porque al final es tu vida, tus es procesos tu y tus cosas. Ajá, es tu dinero y tus ahorros en qué te lo gastas o no. Y pues, hemos de darles una grata noticia. El aclarre está consumiéndose en sus llamas. Y yo me preguntaría, más bien les preguntaría, ¿qué le dirían a la gente allá afuera acerca del ahorro por última vez? ¿O qué le diría el tarot? ¿O qué le dirían los ángeles, por ejemplo? Bueno, los ángeles no conciben una realidad en carencia. Ellos ven abundancia desde, la, desde donde se encuentran en unidad con nosotros. Eh, yo te invitaría a que empieces a observar tu realidad y notes toda la abundancia que hay. Y empieces a darle reconocimiento en tu vida. Desde tu propio espacio, casa, hogar, lugar de trabajo, donde tú te encuentres, dale un lugar a la abundancia y un espacio en tu vida, reconociendo la abundancia vas a poder empezar a ahorrar sin sacrificio y acuérdate, todo tiene que ser por amor a ti y por amor a tu crecimiento económico, que también a eso venimos a crecer económicamente. El tarot tiene... ...literalmente un apartado de puros oros... ¿no? ...que de hecho son los oros o los pentáculos... ...sin embargo también los vemos en los arcanos mayores... ...de qué habla entonces el ahorro... ...que si no hay una parte espiritual... ...un objetivo, una meta... ...o algo para lo que va a suceder ese dinero... ...nunca va a llegar... Entonces te invito primero a que analices tus fuentes de ingreso, a qué lo estás destinando y que en todo momento seas consciente de hacia dónde va ese dinero para que tú fluyas con él y no en su contra. El tarot les recuerdo que tiene diferentes arcanos y esos arcanos nos invitan a ver la vida desde una manera arquetípica, entonces de repente puedes tener todo el dinero del mundo y no sentirlo, o de repente puedes tener alguna carga emocional que te haga eh, sentir que tienes demasiado, 78 rostros de la abundancia o de la pobreza como lo quieran ver, así es que el tarot es bastante abierto en esto yo te diría que sea en cual sea que sea, estés en el proceso que tú quieras, que tú elijas, que tu alma haya decidido, es para tu mayor bien, entonces toma la lección y al siguiente arcano o al siguiente paso de tu vida ahora también en el coaching te diría Si tú no sabes Por dónde ir Si tú estás um, Buscando Cómo estabilizarte Económicamente eh, Si tú todos estos términos Que te hablamos durante este capítulo De, de la clare Todavía no los entiendes O se te complica Y dices es que sabes que a mí El tema de números no es lo mío Ok, no te preocupes, eh, en el coaching te invitamos a que tomes una sesión y que nos sentemos eh, frente a frente, ya sea de manera virtual o de manera presencial y que empecemos a trabajar la parte eh, del dinero eh, y que empecemos a trabajar eh, el ahorro y empezar a crear un plan de ahorro para ti, diseñado con tus ingresos, con tus gastos, diseñado especialmente para ti, ¿sí? Que te y también pues tocaríamos ciertos temas del dinero que te van a favorecer que te van a pues a elevar el estándar de vida económica que tienes lo importante aquí es de que te animes que tomes la iniciativa que me busques que busques a Itzel, que busques a didier y que pues empieces a trabajar en cuestión del ahorro Yo te invitaría a hacer eso, a que acciones, porque una cosa es que lo pienses, como siempre lo digo, una cosa es el pensamiento, pero otra cosa es la acción. Para poder materializar las cosas, requieres accionar. Y hablando de accionar, se nos están apagando estas llamas, pero esperemos que luego tengamos buenas noticias de ustedes referente al ahorro o al no ahorro, que nos cuenten, que nos platiquen. Muchas gracias por todos los mensajes que nos hacen llegar y esperemos que pasen un excelente día. Nos vemos pronto, hasta luego. Hasta luego, bye. Apaga el fuego en la que la re ha terminado. Nos volveremos a sintonizar aquí. A las 7 pm todos los miércoles Pero si quieres invocarnos Estamos en Facebook como Y Tarotista, creciendo en conciencia Vivir Osorio E Intense Fantasy